Estamos ahora con Salva Villalba, que ha sido el entrenador de Lubrique Fútbol Sala en este campeonato de Andalucía, del equipo señor que se ha terminado proclamando campeón. Eh, Salva, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Y un equipo que, como decimos... Eh una selección prácticamente de jugadores de, de Ubrique que ha brillado a gran nivel, ¿no? es fácil dirigir un equipo un equipo como este en un campeonato con esta exigencia? La verdad que es fácil en el sentido de que tiene buenos jugadores y complicado en el sentido de que no jugamos juntos en el resto del año y nos vamos en prácticamente en verano cuando nos reunimos, algunos salen del furbo para jugar furbito y que no juegan juntos, pues esos mecanismos se notan para cogerlos y jugar juntos en esa esos momentos que el partido está complicado que tienes que defender bien, que tienes que cerrar un partido por los tres contra uno que se tienen hay que hay que más sacarlo uh -huh. conjuntal digamos el equipo porque vienen no solo de diferentes equipos de futbol sala, sino que muchos vienen de terminada temporada con el fútbol Necesitan ese periodo de adaptación Suponemos, ¿no? También a, a el Rodante lo que es a... Sí, a, a efectivamente final. A diferencia que nuestro rival es esa Nuestro rival está federado El arcos y juegan prácticamente juntos Saben qué momento tienen que defender, saben qué momento tienen que Atacar, saben qué momento tienen que presionar Y ese mecanismo que hablo es La diferencia en la que ha habido esos momentos clave En el cual nosotros por la calidad que teníamos Los jugadores, podíamos romper el partido Y, que, y, y ese mecanismo que nos hacían Tener la tranquilidad para terminar el partido Pues nos ha faltado ese poquito para tener esa tranquilidad, pero bueno, que, que el sufrimiento bueno y se celebra más así. Una final igualada, atractiva, emocionante hasta el último segundo, donde eh, por dos veces eh, habéis casi podido sentenciar el partido con dos goles de diferencia, pero que eh, como decimos precisamente algún de piches en defensa, algún desajuste ha hecho que ellos se hayan metido rápidamente de nuevo con un gol, ¿no? Sí, lo que digo es la clave, cuando ellos juegan de 5 seguramente lo tienen lo tienen entrenado y han aprovechado esa oportunidad de que ellos tienen entrenado esa jugada de 5 que nosotros no nos juntamos, no sabemos cómo bueno, sí sabemos, pero cuando no tienes tres jugadores de diferentes pueblos de, de la liga de fútbol que nunca han jugado juntos, pues ese, ese detalle de robar ese balón y meter el gol cuando de 5 pues no ha faltado para tener la tranquilidad de que el partido no estuviera tan tranquilo. Mhm. Uh -huh tú la posibilidad de elegir a los jugadores es el grupo el que se ha formado y te ha a ti como ha sido eso el grupo yo sí entrenado es que, de que Paco, eh, Dani llamó a Paco que mm. está en mi equipo y ahí fue que me dieron venga lo quieres llevar me, le digo vale sin problema conozco a ellos de a, a casi todos prácticamente, los veo año tras año jugando, entonces más o menos es las características que tiene cada jugador Y más o menos me baso en eso, para hacer los cambios y viendo al otro equipo también voy haciendo los cambios referente a eso ¿Cómo ha sido la, la andadura del equipo hasta, hasta llegar a la final? Pues jugamos el primer partido hacia el mismo que la final, fue contra Arco Es verdad que vinieron vinieron con un equipo más débil, por, por trabajo, por lo que sea, porque fue el viernes Y nos lo tomamos tranquilos y la casi los dos equipos fue fuerte también, ganamos 4-2 y no hubo tanto problema Sim simplemente tuvimos uno 2 en contra en el descanso, sí, tuvieron un doble penalti para ponerse en el descanso fue el, para mí el peor partido que hemos hecho, creo que es porque el primero y eso que te hablo, que tenemos que jugar juntos más tiempo y nada, en una segunda parte salimos muy bien, ganamos el partido con una en cinco minutos metimos tres goles, después terminamos 4-2, llegó el segundo partido contra Cádiz Cádiz, no cost... la verdad que fue fácil ganarla, pero ganar... fácil creo que fue por que empezamos los tres minutos muy fuerte, muy fuerte. Y antes era tan fuerte que empezamos con un 3-0 ganando. Creo que se los derrumbó anímicamente y ya eran goles de contraataque tras goles, tras goles, tras goles. Pero los Aves no eran nada malos. Con decirte que con el Arcos, con este equipo, creo que ganaron 4-2 Arcos a ellos nada más. Y nosotros le metimos 10. Uh -huh. Pero es engañoso por el tema que te hablo. ¿Ese con Cádiz se mediste Higén? En segundo partido de grupo. Ajá. Uh -huh que nos hizo ser primero de, de luego, el primero del grupo. ¿Y luego los cruces qué tal? Ya... Bueno, los cruces para mí fue una, una, una final prácticamente porque para mí tenían un equipazo porque venían jugadores de primera italiana, creo que venían dos jugadores de la liga italiana en las bandas, eh, como los vi el, tuve la suerte de verlos vienes por la noche vi que la la única lo, lo fuerte que tenían eran las dos bandas, que de pivo no nos hacían mucho daño entonces lo que hice, poner banda fuerte, tapar esos dos jugadores con ayuda del de, de cierre nuestro Y bien tapando eso, eso pudimos romper el partido, pero el partido fue un partidazo, fue el mejor que hemos hecho, vamos, fue sorprendente ganarle a, a ellos, que íbamos 1-0, 2-0 al descanso y fue absolutamente espectacular, cómo jugaban ellos, la gente disfrutó mucho, los que se desplazaron vos, que disfrutaron al máximo. Y para mí ya te digo que esa era una final anticipada, claramente. Esa fue la semifinal, sí, mm -hmm. porque del grupo pasamos de tirón a semifinales, finales. sí. Mm -hmm. Y para mí era más sencillo el otro el otro partido de, de las semifinales. Pero bueno, hay que ganarla todo si quieres de campeón. Salva, ¿cómo has visto el nivel del campeonato? Pues la, la verdad que me ha, me ha gustado mucho el nivel. Porque tienes que ir todos los partidos a tope. Cualquiera, como esté un poquito débil, te gana cualquier equipo. Tienes que empezar intenso desde el primer partido. que El problema yo creo que ha sido los equipos. Que ha habido mucho la organización de... Yo no sé si la organización o el tema de la gente o de los presidentes de otros comités. Que inscriben equipos y hay muchos cambios de calendario. Hemos sufrido que esta semana tres cambios de calendario. Que si viene Jaén, que si viene el otro, que hace jugamos si, las viernes a cinco, que ahora hacía si pabellón. No sé, y eso de menor, a lo mejor dos o tres gru grupitos más, que estuvieran los gru grupitos todos de cuatro, que no sea uno de cuatro, otro de tres. Pero el nivel hace muy bueno, de los que venido, muy bueno y el ambiente muy bueno. Y organizativamente ya hemos escuchado algunas quejas, ¿no? Pero organizativamente no todo depende de los que están aquí trabajando, porque los que trabajan aquí tienen un trabajo, también tenemos que poner también empeño los que estamos, los jugadores, los entrenadores y poner cada uno el granito de arena para que todo se, sea un deporte, que yo creo que estos campeonatos se hacen para eh, fomentar el deporte en, este, en, este, en esta sierra, porque en esta sierra el deporte de futbol sala salen los mejores jugadores y yo creo que... Si ponemos un granito de arena, los padres que estamos en la grada, los entrenadores, somos un ejemplo para todos, echamos el rato, de nos divertimos y quien gane, gana el que gane el mejor y, y ya está. Y yo creo que organizativamente también tenemos que poner eso nosotros. Organizativamente está muy bien. Yo creo que cada uno intenta hacer trabajo lo mejor posible. ¿Qué pasa? Que ciertas circunstancias, pues a lo mejor, como hoy que hemos tardado en esperar a los árbitros porque había una incidencia en el bosque. Pero ahí no podemos hacer nada a nadie. Lo que te digo, nosotros mismos. Oye, Salve, ya para, para finalizar. Vais a aprovechar que habéis empezado este campeonato de Andalucía porque luego sabemos que en verano se hace se hace el turno, digamos, por la provincia, en maratones, en competiciones. no tenéis en mente? ¿Seguís con este grupo o no? Pues, no lo, pues la verdad que no lo sé, porque no tengo ni idea. Me acaban de hablar que el primero, el que ganaba este campeonato va al campeonato de España, Ajá. me han dado un dossier ahora mismo para que me lo lea, para ver los hoteles y él pregunta por la fesa para Galicia y por el dinero más que nada y claro y la fesa es dentro de dos semanas, una semana antes del maratón de burique. Mm -hmm. Y no sé, el tema económico, por pues el tema económico va a ser complicado que vaya a marcar Campeonato de España todos juntos. Claro, pues mira, hay que sufragar vosotros mismos, ¿no? Sí, claro, no tenemos que, Hombre, habrá, ayuda, de habrá, habrá habrá ayuda, de a lo mejor la inscripción, la inscripción ya son 400 euros sí. pero el tema de alojamiento, vuelo o como vayamos, pues y es en Galicia, creo, que, que, creo que un pueblo de Galicia, en A Coruña por ahí, que hay que plantearlo, pero vamos, va a estar complicado. Necesitamos un poquito de apoyo, a ver si patrocinadores o, o mismo, nos meneamos nosotros y vamos y echamos el rato de hacer el Campeonato de España es para divertirnos y o sea, un fin de semana para divertirnos y ya está es un premio a este campeonato más que nada veremos a ver qué, qué es lo que pasa Salva oh. que muchas gracias y enhorabuena ¿eh? venga gracias a ti hasta luego